Entonces, seguimos en la mañana quermesera. Eh, esta semana bueno, falleció el poeta y escritor Edgar Morisoli y aquí en Kermés estamos tratando de recordarlo, no solo su obra, sino este, su persona también. Por eso ahora vamos a charlar unos minutos con Marta Arangoa, la artista plástica. Eh, Marta, Pablo Cucharini y Lautaro Ventibeña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Marta, eh, vos eh, fuiste amiga de Edgar. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de Edgar como amigo? Bueno, mira, eh, Edgar era un ser excepcional. Eh, era un amigo mío, pero no esos amigos íntimos, viste, que, mm. que uno dice, bueno, está todo el día junto. No nos veíamos como te puedo decir, cada 15 días, capaz que pasaba por su casa, charlábamos, tomábamos unos mates, los de las 5 de la tarde, sí. y bueno, hablábamos sobre alguna poesía que había decidido ilustrar, eh, bueno, de esas cosas. Este, pero eh, lo que sí puedo decir es que yo tengo que agradecer el haber sido cercana a él, Porque gracias a él, yo conozco mucho de la pampa. Eh, algo que no conocía, esa pampa interior, eh, aquella que, que uno no tiene contacto con la gente tan asiduamente, y que a través de, de Edgar este, fui aprendiendo y conociendo esa, ese mundo del oeste, de los puestos, de los pueblitos, Y para mí eso fue fundamental en la obra de él, por eso me gustó tanto también ilustrarle sus poemas, ¿no? que hablaban tanto de, de la pampa profunda o de la comarca, como se dice. Eh, Ma Marta, ¿cómo es eh, ilustrar la obra de, de otro? Digo, ¿qué, ¿Qué vínculo se teje ahí entre el escritor y el ilustrador para que el resultado sea bueno y, y, y se plasme en un libro? Bueno, eh, fríamente hablando, o sea, uno elige eh, el poema, lee, porque a nosotros, este, Edgar nos daba los cuadernillos o las carpetas con todo el, el libro futuro, Y bueno, ahí elegíamos, eh, no solamente yo, sino a otros ilustradores también, ¿no? Otros artistas. Uh -huh. Y bueno, eh, uno elige la que le llega más al corazón siempre, eh, aquella que tiene más, eh, una imagen más este, clara y más definida, eh, a veces más humana. Entonces, bueno, va eligiendo lo que a cada uno le llega, elige el, el, lo que le forma una imagen. Uh -huh. Eh, y eso es, nada más ilustrar. Eh, a veces este, el ilustrador no elige eso, sino elige otra cosa, una cosa más simple. Pero para mí, en el caso mío, siempre fue elegir una imagen que surgiera de aquellas palabras que uno lee. Uh -huh. ¿Eh, ¿Te tocó transcribir poemas también de, de él? Eh, sí. sí, en una época. A Edgar lo conozco desde los años 60, uh -huh. más o menos, cuando no hacía mucho estaba en La Pampa. Y, eh, bueno, este, él trabajaba en en un estudio de agrimensura de Lupiano y Lisa Swain, que eran dos agrimensores de La Plata, y habían venido acá, no sé si lo conocían a él de antemano o no, pero bueno, estaban trabajando acá y él estaba ahí. Y en esa época lo conocí. Ya después más, unos años, después por los años 70 más o menos, en la década del 70, 71, lo conocí porque yo pasé a trabajar al Ministerio de Obras Públicas. Y en el 74, eh, cuando se creó el, el Consejo Provincial del Agua, él fue mi jefe. O sea que siempre tuvimos una relación no solo de poeta y de y de ilustradora, sino que de, de jefe y empleada, uh -huh. digamos. Este, o sea que lo conocía en varios aspectos. Y bueno, este nada, él, él era un, una persona. Este, incansable, por supuesto, este, eh, no sé qué más te puedo decir. No, eh, transcribía sus sus poemas, él él te daba los lo, los poemas para que vos los los pases a máquina. Eh, eh, eh. Por supuesto, era en la época de la lexicon, así que imagínate que no era como ahora tan fácil sí. para escribir. Uno martillaba los dedos ahí arriba de la máquina y bueno, y había que sacarlo todo bien, porque era muy exigente, eh, puntos, comas exactos, tenían que estar todo. Y, y bueno, sí, me sabía traer eh, trabajo a mi casa porque yo tenía una maquinita acá, este, un, una máquina de esas de... de, de teclado rústico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, le pasaba algunos poemas, pero también no era la única que se los pasaba porque había otras personas también. Pero a veces venía apurado y me decía, ay, por favor, ¿por qué no me pasa esto? Bueno, y, este, y se lo hacía, muchas veces lo hice. Eh, qué, qué interesante eso, el hecho de que alguien te lleve su trabajo, eh, su arte, para que, bueno, eh, de alguna manera facilite lo que viene después, que es seguramente la publicación eh, la realización de un libro eh, que, que, que seas la primera persona a la que te llega eh, el trabajo de un poeta Bueno, es que no solo eso le hacía yo, en aquella época era una de las pocas empleadas que había administrativa y le pasaba unos informes kilométricos porque él trabajaba en el tema del río, del río Atuel Así que, y del Colorado también, de Coirco y todo eso, o sea que me tocaba pasarle los informes que, qué sé yo, bueno, tenían como 10, 15 hojas Y en la maquinita eh, manual no, era la, no había computadora en aquel entonces. Uh -huh. Así que bueno, de alguna manera este, yo aprendí a escribir un poco mejor, bastante mejor, eh, gracias a Edgar. Marta, ¿qué recuerdo te queda ahora? ¿Qué es lo primero bueno, que, te, que te viene a la mente cuando te dicen Edgar Morisoli? Y hay muchas cosas, hay muchísimas cosas, porque desde la persona que, que yo iba a tomar unos mates, como aquella otra que viajó con Dini conmigo y con su hermana Lida, a Cuba, que dimos un hermoso paseo juntos, y bueno, conocí varios aspectos de él, o sea que eh, es muy interesante, es una vida eh, que no sé si encontraré otra en lo que me queda, ¿no?, No, no creo que llegue a encontrar otra vida así como la de él, tan rica y tan generosa. Eh, Marta, contanos un poco de ese viaje a Cuba. Ayer estuve viendo fotos que había publicado Dini Calderón <risa> eh, y lo veíamos ahí a, a Edgar en el Museo de la Revolución, eh, con ustedes en un auto. Contame cómo fue todo eso. Bueno, eh, eso pasó porque, bueno, al poco tiempo que falleció Margarita, eh, Dini y yo estábamos invitadas para ir a, a Cuba a hacer una exposición porque conocíamos a una persona que había estado acá en la Argentina y que es, es curadora bueno, ella nos había armado un, una muestra uh -huh. eh, justamente para la época de la Feria del Libro Y entonces eh, preguntamos si podíamos llevar a alguien más y aceptaba, qué sé yo, nos dijeron que sí, que bueno, qué sé yo, le dijimos quién podía ser. Y bueno, eh, cuando tuvimos la certeza de que podíamos llevarlo a Edgar, se lo dijimos. Y bueno, Edgar aceptó enseguida, estaba tan contento porque bueno, de algún modo era como salirse de esa cosa tan este, eh, con esa presión tan fuerte que tenía por justamente la, el fallecimiento de Margarita, que, que era toda su vida para él. Así que este, pudimos ir con la hermana también. Y nada, fue un viaje muy lindo y a él le encantó porque pudo conocer muchas cosas de Cuba, que las tenía muy inciertas y que allá las pudo reconfirmar, ¿no? ¿Fueron a la eh, playa con Edgar? Eh, bueno, pasamos por la <risa> playa, pero más que nada fuimos a, a recorrer el interior, fuimos a claro. la Trinidad. Bueno, bueno, fuimos a varios lugares, fuimos a conocer la tumba de, del Che. Ahí en Santa Clara. El, Claro, en Santa Clara. Así que hubo cosas muy lindas en ese viaje, realmente hermosísimas. Eh, bien, Marta, eh, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos eh, minutos eh, en el que recordaste eh, a Edgar Morisoli. Bueno, bueno, eh, realmente este es alguien eh, muy querido, Edgar, y lo seguirá siendo, creo que en toda la gente va que va a dejar un vacío muy muy importante y, este, y sobre todo nos ha dejado una enseñanza este, de, de nuestra, para que, que queramos un poco y amemos a nuestra provincia mucho más. Bien, Marta, muchas gracias. No, por nada, gracias a vos. Bien, la palabra de Marta Arango, la artista plástica ilustradora eh, de la obra, de parte de la obra, una de las ilustradoras de parte de la obra de Edgar Morisoli. Qué buena esta memoria coral que se viene armando con las distintas personas que van hablando todos los días eh, sobre la vida de Edgar Morisoli que partió esta semana. 9.34 minutos, ya volvemos. Periodismo, información y todas las voces, todas. Periodismo, turno mañana.